Tengo una palabra para describir a mi familia, muy peleona. Eh, para la, mí, la parte de, de la familia de mi mamá es muy hermosa y divertida. Podría decir que mi familia es neutral. Sí, mi familia es incomprensible. No, yo pienso que mi familia es feliz. No sé cómo describirla porque no la conozco muy bien, mi familia. Para mí, mi familia es buena. Creo que mi familia es problemática, aunque siempre nos apoyamos y nos queremos entre nosotros.